Moisés Salvear que a seguir tiene la palabra a todos nuestros amigos oyentes muy buenos días que Dios les bendiga en esta mañana y en este día entero para que así entonces nuestra vida sea mejor, verdad sin duda, no obstante cuando nosotros muchas veces estamos en pruebas o en algún aprieto o dificultades o problemas de la vida eh, recurrimos a tantas cosas y por último ahí está pues Dios no obstante debiéramos de hacerlo primero dirigirnos a Dios por eso que en esta mañana voy a leer una parte del libro llamado eclesiastés el libro del predicador ...en las Sagradas Escrituras... eclesiastés ...voy a leer... Un, ...una parte muy linda... ...del versículo 9... ...del 1 al 16... ...que dice así... ...he dado mi corazón a todas estas cosas... ...para declarar todo esto... ...que los justos... ...y los sabios... ...y sus obras están en la mano de Dios que sea amor o sea odio no lo saben los hombres todo está delante de ellos todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío al bueno al impío y al no impío al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno así al que peca al que jura como al que teme el juramento este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro muerto que león mu perro vivo que león muerto leo de nuevo esta parte porque mejor es perro vivo que león muerto Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. como dije he leído en eclesiastés capítulo 9 busque usted porque sin duda que es es una parte muy especial y nosotros cuando leemos estas escrituras antiquísimas que dios nos da a través de la preservación de estas sagradas escrituras ah, podemos decir sin duda de que Dios hace que nosotros tengamos memoria de que aún de aquellos aquellos que fenecieron, que perecieron posiblemente, no es verdad dejaron algo algún legado alguna actitud, algún ejemplo pero Dios nos habla respecto de nuestro porvenir ...como también del fin de nuestras vidas... ...y como también en los que estamos presentes... ...por eso que cuando el hombre y la mujer... ...toma cuenta de que realmente este día, hoy... ...hoy día jueves 3 de marzo de mil, del 2016... ...es importante, hoy este día es muy importante... ¿Para quién? Para usted. Como para mí. Para cada uno de los que vivimos es importante para poder sacarle provecho a lo que estamos viviendo. Sea que tengamos algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, meditemos. Pensemos cómo hacerlo mejor para que nosotros también nos sintamos mejor. Y así la vida va a ser mucho más llevadera. Porque hay personas que, como el dicho comúnmente dice, se ahogan en una gota de agua. No puede ser. Por eso que hay un Dios que nos aclara el sistema de vida. Y hemos leído aquí en eclesiastés capítulo 9, una parte que... Leí un poco mal Pero después lo lo pude Nuevamente retomar Y que dice en el versículo 4 Que dice Porque mejor es perro vivo Que león muerto O sea usted tiene un perro Aunque sea un perro chico Pero ladra Avisa eh, eh, Juguetea posiblemente con usted Está vivo, está ahí Está presente. Y un león muerto, ¿para qué sirve? Para nada. Posiblemente, ¿no es cierto?, cuando se descuera y se hace una alfombra o se conserva en taxidermia. No obstante, no sirve para nada. Ahí está. Pero por eso mismo, aunque usted tenga poco, mejor es perro vivo. ¿Ah? aunque usted tenga poco ah que anda con la misma ropa no importa déjela limpiecita o límpiala, lávela, plánchela déjela bien presentado y usted va a andarse va a sentir bien y va a ver que mejor es eso que andar vitrineando y deseando y poniéndose eh, colérico o colérica Para, para entonces eh, a ver si, si si no, no, no, los deseos muchas veces son deseos pero hay que gobernarlos también es por eso la palabra de Dios nos da a nosotros un parámetro de vida y en esta mañana Dios me ha tocado el corazón para leer en, en eclesiastés aunque en la noche, hasta tarde en la noche estoy estudiando la palabra del Señor estoy escudriñando la palabra de Dios y desde anoche que el Señor me tocó esto porque hay desigualdades de la vida y muchas veces se mira a los otros porque tienen y no yo o yo tengo más que el otro que tiene que ver eso usted va a vivir o está viviendo igual que el otro, vive vive, sáquele provecho a este día este día 3 de marzo sí y que sea bueno bueno, califíquelo usted mismo con sus propias actitudes, acciones, palabras y quehaceres así sea, amén también traje para ustedes un himno precioso a ah, el Rey de Reyes el Señor de Señores ahí está para todos ustedes exalta al Señor de Señores que lindo verdad rey de reyes señor de señores si sí, este es nuestro Dios voy a leer nuevamente aquí en el libro de San Juan o el o el evangelio según San Juan en el capítulo 14 que ayer estuvimos hablando que Jesús le dijo a sus discípulos no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí o sea aquí el señor Jesucristo Eh, de llano está diciendo yo soy Dios creen en mí si creen en Dios creen en mí yo soy Dios y dice en la casa de mi padre muchas moradas hay ahí está tomando entonces la parte humana el verbo que se hizo carne la parte humana está diciendo en la casa de mi padre de la parte no es cierto de divina de porque Dios estaba en Cristo, ah, porque el verbo se hizo carne, eh, la doble naturaleza de Dios, en la casa de mi padre muchas moradas hay, le decía Jesús, no es cierto, a sus discípulos, y si así no fuera, o sea, hay moradas, hay habitaciones, ¿a dónde? allí, en la casa de nuestro Padre Celestial, Y si así no fuera, ¿ah? ya están esas moradas, pero si así no fuera, si no estuvieran, Jesús le diría, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no, están preparadas, están prontas, están listas. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en el Evangelio, en Cristo Jesús. El evangelio que quiere decir buenas nuevas o buena nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas, el evangelio, lo que el Señor Jesús vino a predicar. Entonces, él viene a decir que en la casa del cielo, el cielo eterno, el verdadero lugar del alma de aquellos que entregan su vida al Señor. Sí, sí. Jesús lo hubiera dicho, dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Me van a disculpar muchos predicadores porque voy a decir una verdad muy grande que muchas veces está no está bien aclarada. Porque dicen, que "El Señor te está preparando un lugar. Dios te está preparando tu casa." A lo mejor ya tiene las paredes listas. A lo mejor las puertas Le falta solo el techito nomás Así que hace el empeño hermano Está equivocado discúlpeme los predicadores Pero quiero que se lleguen bien A lo que dice el Señor Jesucristo aquí Aquí nos dice que le está preparando lugar Ni le va a ir a preparar lugar Él está diciendo que hay muchas moradas Ya están listas, ya están prontas Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. No, pues, ve usted. Él no está diciendo, a ver discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, te, te, voy a ir a preparar lugares para ustedes. No, no, no, no, no. Ya están prontas, ya están listas, ya están preparadas. Es solo ir a habitarlas. Solo entrar en el camino, seguir el camino del Señor porque vamos paso a paso a llegar hasta el lugar donde está nuestro Padre Celestial que ya tiene designada las moradas para nosotros incluso Jesús dice y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ve usted las moradas las habitaciones celestiales los lugares de gozo, de alegría de contentamiento sempiterno ya están preparados hermano hermana no te equivoques predicador, predicadora no te equivoques ya están prontas tus moradas las mías también y de todo aquel que entra al bendito y glorioso evangelio del señor Jesucristo no es que tú vas a llevar un un ladrillito hiciste una oración larga a ah, enviaste un ladrillito para el cielo como es eso qué errores más grande por eso es que hay personas que dan risotadas risotadas risas grandes carcajadas de burla en contra de los hermanos evangélicos porque no son bien adoctrinados porque no son bien instruidos porque no leen bien las sagradas escrituras si sí, pues me disculpen ¿eh? si no me disculpan bueno ahí está la palabra del Señor no me disculpe véase véase usted en el espejo del capítulo 14 de el evangelio de San Juan 14 capítulo 14 ahí se va a ver quién dice la verdad o cómo es la situación del cristiano yo no voy a enviar ningún ladrillo no voy a poner ninguna viga no, menos clavos y cosas por el estilo de estas construcciones materiales humanas dios nos dice que está preparado el lugar en la casa de mi padre muchas moradas hay listo y jesús le dijo a los discípulos y sabéis a dónde voy y sabéis el camino porque ya el señor le había predicado había hecho grandes milagros había hecho grandes señales había hecho grandes eh, cambios en las vidas no obstante los discípulos todavía están, estaban medio dudosos por eso cuando Jesús le dijo y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás aquel discípulo que dijo si no creyere y no me tiene mi dedo en la llaga hubiere sucedidas en sus manos no creeré después de resucitado el Señor Tomás Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas como pues podemos saber el camino este versículo versículo 6 Juan 14 6 dice Jesús le dijo Tomás yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto o sea Jesús le está diciendo Tomás mira yo soy el camino el camino que, que tiene la verdad de, de, de las buenas nuevas del Evangelio y soy la vida ¿no me viste resucitar a Lázaro? yo soy la vida y nadie viene al Padre o sea, ahí ahora Jesús está diciendo su doble naturaleza la divina y humana a nadie viene al Padre sino por mí muchos dicen nadie va al Padre ¿Ah? ponen esa palabra va al Padre Y no es así, la Biblia dice nadie viene, porque era el propio, el propio verbo, el logos, el logos, el verbo, la palabra encarnada, el logos en el Cordero de Dios, el logo en Cristo, el logo humanado, el Verbo encarnado El Verbo, el Cordero de Dios El Verbo, el Cristo Estaba ahí diciéndole Yo soy el camino Y la verdad y la vida Por eso dice nadie viene Porque él era el Logos El Padre El Verbo, se hizo carne ¿Ah? Nadie viene, dice viene Al Padre sino por mí Él mismo era el padre entonces felipe que no comprendía estas cosas felipe pues le dijo señor muéstranos el padre y nos basta <risa> o oh, qué cosa verdad cuántos hermanos en la iglesia yo encuentro así están en el culto están en la iglesia pero su pensamiento está lejos a ah, felipe Felipe, aquel que llamó, ¿no es cierto?, aquel que estaba debajo de la higuera. ¡Ah! Pero ¿sabe qué? Él todavía estaba pensando, ¡oh, qué milagro va a ser el Señor hoy día! Veamos qué es lo que va a acontecer hoy. Porque ayer estuvo re bueno, multiplicó el pan. Hoy día, ¿qué será? Para que vean, yo con el Maestro, pues. Tal vez así está porque la parte humana se deja llevar por esas impresiones. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ni él estaba comprendiendo lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí. Entonces Jesús le dijo a Felipe, ja, ja, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso dice el versículo 9, el capítulo 14 Y hay mucha gente que pasa por alto estas cosas No piensa, no medita No escudriña las sagradas escrituras Ah, Jesús es uno El Padre otro, el Espíritu Santo otro El Cristo otro Oigan, no pues, Algunos cuentan hasta El niñito Jesús, María, el burrito incluso ¿Cómo es eso? qué equivocación más grande Ah, nuevamente digo discúlpeme si es muy duro lo que digo pero esta es la verdad pues está escrito aquí y no podemos cambiar la palabra del Señor el que, el que le pusiere más Dios pondrá las plagas sobre él y el que le quitare Dios quitará su nombre del libro de la vida ah mi estimados amigos oyentes quedo empolgado si sí, eh, hablando del Señor mañana si Dios permite Estaremos nuevamente en esta radio emisora y voy a continuar con esto. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Ahora viene el momento de orar, de la oración. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, oh Padre bueno, Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el nombre que nos viniste a revelar, el sacrosanto nombre de Jesús, en su nombre le pido, amado Dios, que esta oración llegue hasta el trono de su gracia, aunque este está cerca de mí, y está en mí, Dios mío, pido por aquellos que han escuchado en esta mañana, y le ruego, mi Señor, que su grande bondad y misericordia haya abierto el entendimiento y dado comprensión a todos nosotros nuestros amigos radio oyentes. sí señor para que no estén equivocados ni tengan dudas señor porque usted es el dios de la gloria el que conoce los corazones saque toda equivocación y turbación y ponga su verdad gloriosa como la luz del cielo la luz de su espíritu santo y le ruego por los dolientes y enfermos a problemados los que sufren de violencia intrafamiliar, aquellos que están, Señor, con deuda, sin empleo, pasan hambres, pobrezas y dificultades. Que les dé la claridad cómo solucionar ellos mismos su problemas. Pero usted puede ayudarle, Dios. A usted se lo pido, se lo ruego. Bendiga este programa radial siempre, en las vidas y en los hogares. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén amén Señor Jesús bueno estimados amigos oyentes hermanos en Cristo Jesús hermanas Dios les bendiga poderosamente mañana nos tendremos no eh, nos encontraron nuevamente en este lugar pero le convido nuestro templo la iglesia está ubicada en la calle José Victorino Lastarria número 630 número 630 630 en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda calle José Victorino Nostarria hoy tenemos un precioso culto un pre, una preciosa reunión comenzamos a las 8 de la noche pero llegue tempranito especialmente los hermanos y hermanas de la iglesia nos encontramos entonces que Dios le bendiga el reverendo Moisés Salvear desea que Dios dirija su vida para bien amén